Seguimos transitando este jueves. Hace unos días hablábamos con los integrantes del colectivo Encuentro que reúne a familiares de detenidos en distintos puntos del país que enfrentan la problemática de no poder visitar a sus familiares, impidiendo justamente lo que es el derecho que tienen de ir a verlos y el derecho también de los detenidos a recibir a sus propias familias. Y ahora estamos en comunicación con Melanie que nos va a contar una situación personal que está viviendo justamente en su familia Melanie buen día, gracias por estar esta mañana en comunicación con Radio Centenario, ¿cómo estás? Hola, buen día para todos eh, bueno, primero que nada quiero agradecer por el espacio eh, para poder eh, uno comunicar y expresar qué es lo que está pasando eh, y que se pueda tener en cuenta también y llegar a más difusión para que a quien le corresponde, tome cartas en el asunto. Eh, Melanie, ¿cuál es la situación que nos quieres contar? Ya, eh, te comento, yo soy de Canelones, tengo a mi marido recluido en la unidad número 4, Santiago Vázquez, eh, el cual el día 3 de, del mes pasado eh, se hubo... Un en, en, en el horario de visita una pelea uh -huh. en reclusos él estaba en visita conmigo bien eh, hubo problemas con otros reclusos y mm, se lo trasladó a toda la celda donde él estaba en el módulo 4 para el módulo 11 bien eh, por regresión ¿no? módulo 11 por castigo claro eh, Bueno, yo me empecé a llamar, empecé a, a comunicarme con INR, con el comisionado parlamentario, mismo con, con la unidad, eh, parte de reclusión. Nadie sabía darme información de por qué a él se lo había trasladado para dicho módulo, ¿sá? porque se lo había llevado en, en forma de regresión, lo que sería un castigo. ¿sá? Claro. Eh, bueno, de eso que estoy hablando que fue el día... 5 eh, el sábado 5 de julio que se lo trasladó a él recién el día 21 me informan a mí ¿tá? que a él se lo había trasladado para ahí o sea me informan por qué se lo trasladó porque nadie sabía dar mi información, se lo había llevado pero nadie sabía dar mi información bien eh, sí. recién ese día se me informa ¿tá? porque fue eh, que en realidad, eh, bueno, la, la carátula que, que se le pone es que fueron promotores negativos de conflicto, eh, incautaron 12 cortes carcelarios y se lastimó otra eh, PPL. Uh -huh. Todo eso de lo cual a él se lo acusa sucedió el día jueves 3 de julio eh, en el horario de visita, cuando eh, mi marido estaba en visita conmigo. Claro. Al hecho que ocurre que eh, en el salón de visita y en los pasillos hay cámaras, las cuales pueden corroborar que él no estaba cuando ocurrió el incidente. ¿Bien? Sí. A lo que yo apelo, eh, bueno, me intenté comunicar con, con la directora Ana Juanche, eh, la cual no me da respuesta. Me, me intenté comunicar con el comisionado parlamentario, con el doctor Juan Miguel Petit, el cual me derivó por la doctora Fajardo, la cual me derivó eh, hablar con con Mariela Cioyito que es eh, la asesora del módulo 11 con la cual me comunico y no tengo respuesta ¿sá? te hablo de que me comunico vía telefónica, vía correos electrónicos, tal lo cual yo puedo apuntar porque tengo registro de todo. Sí. Bien. Y nadie te da respuesta de nada. ¿Qué es lo que yo pido? ¿Qué es lo que yo quiero eh, que se haga saber? Que se haga enterar. Que, mmm, yo hablé en, en reclusión, pude hablar con, con, con López, que es el jefe de reclusión. Eh, ellos, él está en el módulo 11 desde el día 5. Ellos aún no saben, eh, no me saben brindar información eh, ni siquiera de cuántos días es la sanción. No se le tomó acta, no se le hizo firmar ningún papel, se lo trasladó el módulo 11 del CONCAR, módulo el cual es de público conocimiento lo que es sí. y lo que pasa, uh -huh. porque no hace más de, de dos meses que ocurrió la tragedia, que eh, murieron cuatro personas quemadas, sí. ¿bien? que el ministro del Interior, Carlos Negro, salió con la directora Ana Juanche a hablar de ocho medidas que se iban a tomar, bien ocho medidas las cuales, eh, según la subdirectora del INR, Leticia Carsoglio salió a dar una entrevista diciendo que habían empezado con el trámite ¿tá? hacer entrevistas, eh, a, a mover gente de los módulos, lo cual yo te puedo decir ¿tá? que sí, eh, se hizo uno o dos días y después quedó todo igual, al menos en el módulo 11, porque yo voy a visitas y es inhumano, inhumano para, para los privados de libertad, inhumano para la gente que va a visitas, lo que es el módulo, lo que es todo, ¿bien? Sí. y a mí lo que me molesta es que nadie se hace responsable de nada está bien, porque en el caso de mi marido a él se lo llevó ¿por qué? Por, primero porque se lo acusa de algo que cuando sucedió, él no estaba ¿está bien? él sí. no estaba, porque repito él estaba en visita, que en el salón de visita hay cámaras en los pasillos del módulo 4, hay cámaras él no estaba en el conflicto de igual manera se lo llevó, nadie me sabe decir cuántos días de sanción tiene eh, y nadie nadie hace nada, porque es la realidad yo llamo al INR, me dicen que tengo que llamar a reclusión, llamo a reclusión me dicen que es por INR en INR me, ha, me hacen llenar una solicitud la cual eh, la mandan para la cárcel y están 30 días para darte una respuesta la cual sale negativa ¿Ya? Porque yo te hemos hecho muchas solicitudes, ¿tabas? pidiendo cambios de módulo, pidiendo cambios de, de cárcel, de unidad, pidiendo eh, solicitudes de plaza de estudio, plaza de trabajo, las cuales todas salen de negar ¿Qué pasa? Esos son de rehabilitación. Bien, yo sí. este pedido, esto que estoy informando, yo claro que no quiero... Ni pido que a él eh, lo saquen de la cárcel, porque si bien está preso es porque él cometió un delito y está bien que lo pague. Está bien. Sí, sí. Pero que no se, no se pase por arriba en los derechos de uh -huh. ellos, porque ellos, antes de ser privados de libertad, son personas. Bien. Él está en el módulo 11, es asmático crónico, está sin, sin asistencia médica. Bien. En un lugar donde sabemos que. Eh, no tienen ventanas Está lleno de mugre, está lleno de agua Están viviendo entre las ratas Entre las veces Porque yo lo veo, porque yo voy a las visitas Y yo lo veo Bien sí. eh, Es de público conocimiento también Porque eh, Ha salido en varios Medios de, de prensa Y eso Nadie sabe darte respuesta Nadie sabe darte respuesta de nada ellos Ahora lo que sí. me dicen es que eh, no se sabe cuántos días él va a estar ahí, porque nadie le tomó acta, no se sabe de cuánto es la sanción, si es de 30 días, de 60, de 90, por algo que él no hizo, ¿bien? Tampoco sí. se sabe. Entonces, ¿qué rehabilitación vos le podés brindar a una persona, la cual se encuentra en un módulo, en donde lo único que hacen es estar veinticuatro 24, 24 horas, porque ellos no tienen patio no tienen planchada, no tienen nada y lo digo porque lo sé y lo digo públicamente porque sé que es así ¿bien? y yo no tengo problema de decirlo acá ni en cualquier lado porque yo todo lo que estoy diciendo yo tengo como corroborarlo ¿bien? Eh, ¿qué rehabilitación se le puede brindar a una persona en esas condiciones? ¿bien? Clarísimo. ¿más? Todo lo que pasa ajeno a la situación de mi marido en el módulo que pasa en toda la cárcel, ¿bien? Entonces yo agradezco este espacio que ustedes me brindan para poder hacer saber estas cosas. Porque el Estado ¿tá? se apodera de las personas, se apodera de los privados de libertad, ¿tá? Y ellos se piensan que hacen lo que quieren y no pasa nada. Y no es así. Está bien, porque es como yo le dije a ellos, si ustedes tienen prueba, ¿tá? Porque eh, ellos, ellos, para acusarlo a él de, de haber lastimado a otro privado de libertad o lo que sea, ellos tienen que tener pruebas. Pruebas las cuales no hay porque él estaba en un salón de visita conmigo cuando ocurrió el incidente. bien uh -huh. Que también cabe destacar ¿tá? que yo estaba en un salón de visita con dos menores, una bebé de 11 meses y una niña de 3 años, ¿está? Cuando los reclusos empezaron a pelearse ¿tá? con eh, cortes carcelarios, que para explicarlo y que se entiendan, eran cortes carcelarios grandes, espadas sí. de gran tamaño, de 45, 50 centímetros, y no había un funcionario, ni de INR, ni policial, ni nadie. ¿Bien? Sí. La gente corría por el salón de visita para, para salvar su vida, para salvar la vida de los niños, y no había un funcionario. Y eso fue el día jueves 3 de julio, ¿bien? En el módulo 4, es como yo le dije. Eso, ellos, la respuesta que ellos me brindaron, porque yo salí ahí indignada, obviamente, ¿bien? Porque ellos no tienen personal, eh, eh, es poco personal para el módulo. Bien, ¿y quién te brinda seguridad? Nadie te brinda seguridad, o sea, yo no puedo ir a la visita porque no sé... Si mi vida corre riesgo, porque si otros reclusos se pelean, no hay funcionarios policiales, entonces la cárcel es cierra de nadie. Con los chiquilines y todo ahí. Con los chiquilines, porque yo lo puedo decir, como muchas familias más pasó, okay. corriendo con los niños, ¿tá? por el patio del módulo, te hablo de una situación la cual pasó eh, por 20 minutos y no había un funcionario policial. Y eso era... Eh, para hablarlo, eh, perdón, a traición, una batalla campal, todo contra todo, y no había un funcionario policial. Y la respuesta que a mí me dieron, ¿tá? porque yo fui a denunciar eso que sucedió, ¿bien? Y fue que como que yo sabía que llevaba a las niñas a la cárcel y que no había funcionario policial, que eran 5.000 presos y ellos eran 100 funcionarios. digo, pero eso no es mi culpa. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Tengo que dejar de venir a las visitas de mi marido? ¿Que él se quede sin visita porque ustedes no tienen control sobre la cárcel? La cárcel, los centros penitenciarios se suponen que es el único lugar donde el Estado tiene el control sobre las PPL. Y sin embargo no es así, porque sin embargo pasa muchas cosas que pasan, que son de público conocimiento, de que muere gente, de que apuñalan gente de que matan, eh, queman y hacen motines y miles de cosas que pasan todos los días que como no salen en la televisión, ¿tá? no se dan a conocer. Pero la realidad es otra. La realidad es otra. Porque todos los días pasan cosas dentro de las cárceles, ¿bien? Y nadie se hace cargo. Como yo le dije a ellos, mi marido hoy por hoy está recluido en el módulo 11. Se lo llevó por un mal motivo, ¿bien? Porque... Eh, ellos tuvieron ganas... Llevaron a toda la celda... Al que era y al que no era... Y se lo llevó a él también... Bárbaro... Yo fui a hablar a INR y dije... Que a mi marido lo matan... A mi marido lo lastiman... Lo apuñalan en el módulo 11... ¿Quién se hace cargo? Salgo después... Yo en la tele... Como las familias... Que lamentablemente pasó... ¿Bien? Sí. De que los mataron... De que los prendieron fuego... ¿Bien? Circulando un video por todos lados, ¿y quién se hizo cargo? Salieron a hablar de medidas y tocaron el tema, políticamente, sea de quien sea, partido que sea, políticamente se tocó el tema uno o dos días, ¿tá? porque pasó lo que pasó, y luego quedó manada. nada. Porque luego quedó manada. nada. Pero tú después vas a hablar, a pedir, y ellos te hablan, y burocracia, y que la rehabilitación... Es como yo le dije, Instituto Nacional de Rehabilitación. Es, un, es un, un chiste de mal gusto. Porque a quién tú puedes rehabilitar viviendo las condiciones como viven, como los tienen. Sí, clarísimo. Porque ¿Cuánto hace hijos... que está tu esposo en esa situación? En esa situación y ya hace... Eh, esto te estoy hablando desde el 5 de este mes. ajá ni siquiera, ni siquiera hace un mes aún. ¿Bien? Pero un día, adentro de ese módulo... Es como si fuera claro. eh, un montón de tiempo, ¿bien? Y ellos nadie da respuesta, nadie te brinda respuesta, nadie te brinda ayuda, porque es la realidad ni siquiera te escuchan, porque te derivan de un lado para el otro, te derivan de un lado para el otro, llamás, llamás, llamás, por teléfono, nadie te atiende, mandás correo, nadie te atiende, porque yo tengo todo, porque yo guardo todo, ¿bien? Porque nadie te atiende, nadie te da respuesta, ¿Tá? Yo fui con el grupo Reencuentro a, a hablar con, con la, la senadora Betiana Díaz, nos presentamos en la Torre Ejecutiva, nadie nos recibió, ¿bien? Nosotros no estamos pidiendo que, que los saquen de la cárcel, entiende Nosotros sí, estamos sí. pidiendo que se le cumplan, o sea, que se le respeten los derechos, ¿está? que no los tengan eh, inhumanamente como los tienen, o que si a ellos se le ocurre el día de mañana pasarlo, trasladarlo para acá o, o trasladarlo para allá, como me lo trasladaron a mi marido por regresión. Mi marido tiene 22 años, tiene un delito que él es primario absoluto, ¿bien? Él antes, cuando cayó preso y estaba en cárcel central, él firmó un amparo contra el concar Diciendo que él no podía ir al CONCAR Porque corría riesgo su vida Y sin embargo, ¿qué pasó? Se lo llevó al CONCAR ¿Bien? Sí. Al peor al módulo Porque se lo trasladó al módulo 10 Que el módulo 10 también está mal Y de ahí seguimos Con todo lo que pasa Y ellos nadie se hace cargo Porque es una realidad Nadie se hace cargo La doctora Ana Juanche Yo le he pedido una entrevista ¿Bien? Sí Y no, te he no, he no he tenido respuesta. Nada. No he tenido respuesta, nada. Hablé con Petit, como te dije, me derivó con la doctora Fajardo, la cual estaba de licencia médica hasta fin de mes. Eh, y así te van derivando, ¿no? Vos hablás con uno y te deriva con otro y te deriva con otro. Y es todo un, una derivación. Pero nadie te da respuesta. Y yo exijo respuesta y exijo que eh, se revierta la situación es como yo le dije, bueno, abran una investigación está bien eh, abran una investigación y se van a dar cuenta de que lo que yo pido eh, es lo que realmente pasó está bien, porque sí. la no se respeta nada no se respeta nada, y solamente por el hecho de que ellos están presos, se piensan que no son personas, bien y uno, ser eh, mujer o ser esposa de un privado de libertad También tenés malos tratos, porque se piensan que, vos, que son más que vos, porque yo he ido, yo tengo el mayor respeto del mundo con quien me dirija, y yo he ido y me tratan mal, me hablan mal, ¿bien? Cosa que tampoco me parece, ¿ta? Porque acá somos todos iguales, y no porque mi marido esté privado de libertad, yo soy menos que nadie, sí. ni tienen por qué faltarme el respeto, ¿bien? Entonces... Yo hablo porque esta situación la ven estar viviendo muchas familias, sí. sean esposas, sean madres, sean hermanas, sean hijas, que a veces la gente no quiere hablar, no quiere hacer de público conocimiento, no quiere denunciar, no quiere abrir investigaciones, porque se toman represalias contra los PPL. Bien, porque así como hay, eh, pasa en la cárcel, pasa en la calle, en la vida cotidiana, hay PPL es bien, hay PPL es mal. Y hay funcionarios de INR y policías que son bien, y hay funcionarios de INR y policías que son corruptos. Porque eso también es de público conocimiento, porque no hace mucho tiempo que se abrió una investigación de fiscalía por dicho motivo. Entonces, yo apelo, apelo, y eh, aguardo a que esto sirva para que llegue a oídos de quién tiene que llegar bien, se haga lo que se tenga que hacer y se pueda revertir la, la, la situación que pasó y dar una respuesta favorable ¿está bien? porque nosotros no estamos pidiendo algo eh, extraordinario ni estamos pidiendo que, que hagan algo eh, lo cual sea fuera de, de lo que tiene que ser sí. ¿Está? acá lo que se pide es que eh, bueno, la situación primero que se brinde información Está bien, que se brinde información, que se tenga informado tanto a, a la PPL como a mí, a la familia, ¿tá? qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa, cuántos días de sanción tiene. Segundo, que se abra una investigación sobre dicha sanción. bien, Y después, que, que los derechos de él como persona no se le pasen por arriba. Está bien, porque es como yo repito y lo digo acá y que lo escuche quien lo tenga que escuchar. Yo, Melanie La Rosa, donde a mi marido, recluido en el módulo 11, le pase algo, eh, sea una puñalada, sea lo que sea, yo voy a ser responsable del Estado y yo me voy a ir contra el Estado, contra toda la directiva y contra quien sea, porque ellos están al tanto de todas las situaciones que pasan dentro de las cárceles, ¿bien? Y si ellos no toman medidas, es porque no quieren. Te pedimos, te pedimos que cualquier novedad eh, nos sí. tengas al tanto. Sí, lo te que agradezco. Yo, yo sigo el movimiento, ¿no? Este, ahora solicité otra reunión con el jefe de reclusión de la unidad número 4, el cual me va a recibir el día miércoles de la semana que viene, para poder hablar, porque ahora también lo que pasa, que lo voy a decir acá, es que no se le están tomando las solicitudes que ellos hacen, los PPLs, ellos hacen solicitudes para cambios de módulo, cambios de, de cárcel, etcétera y no se las están tomando, ¿bien? Eh, entonces yo pedí una reunión para saber por qué no se le toman la solicitud, porque eso siempre fue así en el sistema penitenciario, entonces de la noche a la mañana cambian las reglas y ellos no quieren tomar solicitudes, si no las toman más, no entiendo cómo es. Entonces pedí una reunión para poder eh, acceder a una explicación de por qué pasa esta situación. Te agradecemos mucho por este contacto y quedamos a la espera de alguna novedad si surge. ¿eh? Bien, muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, quedamos a las órdenes. Cualquier cosa, sí. Exacto. Chao. Gracias. Hasta muchas luego. Muchas gracias. Que tengan buen día. Chao, chao. Igualmente. Sos en mis umbrales, y la